estamos en, en un contexto de, de, un, de un gobierno de un ses autoritario donde se toman las medidas se adoptan las medidas políticas o económicas y después se refrendan frente a los órganos correspondientes y todo aquel que se opone a ese tipo de medidas sea no significa un escollo que sea un dirigente social o un dirigente un, un juez un periodista un guinealista eh, sufre las consecuencias, ¿no?